change my name buenas tardes. Estás en Verdiñac igual en la Irola 107.5 de tu FM o en http://giss.tv 2.800/ irola todo en minúsculas irola guion bajo iratia.mp3 si nos escuchas por internet. Son las 18 horas y algún minuto del martes día 12 de, de febrero de 2013, si no es ese día y esa hora, pues ya sabes que nos estás escuchando en algunas de las repeticiones que son los miércoles de 12 a 1 o los eh, o los la madrugada del domingo. De una de la madrugada a 2 Bueno, también estamos siendo retransmitidos por Verdiña Kirratia, la cadena al, la, al servicio de sus oyentes, si es que alguno hubiera, hubiere, bueno, no sé. Eh, no sé exactamente si es hubiera, hubiese, hubiere. Bueno, total, estamos siendo retransmitidos por Verdiña Kirratia, una una cadena exclusivamente por streaming y, bueno, pues nos pueden oír por todo, por todo el mundo. Bien. Si es ese día y es ahora, es decir, si nos estáis escuchando en directo, si no os habéis descargado el programa de Archive.org o de o de SoundCloud o de esos sitios, pues sabéis que nos podéis llamar y que nuestro número es el 944-217-060. 944-217-060. Bien, y antes, de empezar, antes de, de empezar con el tema de hoy, bueno, antes de nada saludar a a Unai Zarrolandia que está en los controles. Kaiso Arrechaldión, gracias por por estar ahí. Y, y bueno, y y bueno, saludar a todos los oyentes, pero hoy tenemos una persona, claro, iba a decir, hoy tenemos una persona que no nos va a oír igual tampoco nos nos iba a oír aunque estuviese vivo, ¿no? Pero esta mañana me he enterado de que de que un vasauri un guitarra una persona de la que no sé todavía ni el nombre hasta hace poco ni siquiera sabía si, si de verdad se había se había matado bueno yo yo no creo que haya que decir que esta persona se ha suicidado yo creo que decir que hay que decir que a esta persona la han empujado al suicidio no o sea al pareceer le iban a desahuciar o tenía problemas y, y bueno la única solución que ha visto pues es la de la de tirarse, ¿no? Y yo no le conocía y no sé nada de él. A lo mejor, pues, eh, yo qué sé, yendo a visitar a un cliente en, en Basauri, pues eh, pues me lo he encontrado por la calle he coincidido con él en algún bar tomándome un café y hemos hablado un poco de, de lo mal que está la situación. Yo, yo ahora mismo no sé ni qué cara tiene y no sé ni, ni cómo se llama ni qué cara tiene, pero lo siento como como, como una persona cercana, como una persona allegada, ¿no? El otro día un, un conocido me decía, dice, ¿a qué hacen falta mártires, no? Y, joder, yo pensaba, digo, joder, más todavía, ¿no? Y, claro, me parecía que era un poco que era un poco frívolo, ¿no? Que lo decía como... Porque, claro, él, él cuando hablaba de mártires hablaba de, de gente de Sahet, de gente que ya que me mato yo, pues me llevo unos cuantos por delante, ¿no? Y, y claro, yo me daban ganas de decirle, pues venga, adelante, predica con el ejemplo, o sea, no no digas lo que hay que hacer, o sea, venga, ponte a ello. Y claro, yo creo que, que hay que empezar a, a ofrecer soluciones, digamos que cuanto menos eh, en positivo, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo primero que hace falta es unión, o sea, lo primero que hace falta es que estos casos no se lleguen a producir y y bueno y que y que se una y que se proteste y que y que no haya un, un desahucio bueno, primero que no haya ningún desahucio pero si, si los hubiese, si hubiese alguno o sea, eh, avergonzarles yo qué sé, es que el otro día también una chica me decía habrá que coger las armas y, y claro, ahora, ahora ya como ya simplemente hablar de armas, ya esa apología ya es esto, yo es que le decía joder, digo, si es que me vale me basta con palos y piedras, o sea, bueno ni siquiera eso, o sea, me basta con que la gente salga a la calle, con que la gente insulte, con que la gente pare para el tráfico, con que les echen, yo qué sé, globos, globos con con meaos, llenos de meaos, o sea, es que es que la gente no está haciendo nada. entonces, claro, pasan casos como los que pasan y, y yo me pregunto, digo, ¿cuántos vas a ahorita ras son necesarios? O sea, ¿cuán, ¿cuánta cuánta gente es necesaria? Para que para que las personas despierten y para que las personas digan se acabó ni uno más ni medio más o sea se acabó este que sea el último bueno vamos a poner una, una canción en honor al, al bas guitarra es flowers of the forest un clásico escocés que lo suelen utilizar los países de la commonwealth para para dar homenaje a sus caídos bueno, normalmente lo utilizan para ...para homenajear a los caídos en... a los guerreros caídos en combate. Yo no estoy muy de acuerdo con que la gente vaya a países extranjeros... ...a matar a nativos, pero si una persona está dispuesto a darlo todo... ...aunque sea por una razón equivocada, yo creo que merece mi, mi respeto, ¿no? Y, y bueno, pues ellos utilizan esta canción para homenajear a sus caídos... ...y nosotros a los a los nuestros. I've heard them the ten at the young melon masses a little ten before no oh day na Elka green lonen, the flowers, oh, the fall. So Bueno, descansa en paz, ni un desahucio más. Esto era Flowers of the Forest, dedicado a todas las personas que sufren y a todas las personas que se ven abocadas a decisiones que, bueno, ellos ven como una solución, pero yo creo que no, que no es la solución. Esto me recuerda a que en... En tiempos eh, pre precoloniales entre en tiempos antes de que los europeos llegasen a australia los aborígenes australianos no tenían una una palabra para suicidio o sea el, el propio concepto de suicidio era tan absolutamente ajeno a su mentalidad a su cultura que, que no tenían una palabra para decir de, definirlo ¿no? porque la gente se moría de, de muerte natural o se moría de enfermedad o se moría de accidente Pero, pero a nadie le entraba en la cabeza que alguien quisiese suicidarse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a, a, a eso, sentirnos parte de, de, de un todo mayor, ¿no? Sentirnos parte de una comunidad y, y saber que, que, bueno, pues que si necesitamos ayudarle les tenemos ahí a los demás, ¿no? Igual, claro, igual este este se ha sentido tan, no sé, tan, tan tirado, ¿no? O sea, a veces dicen que... ...que realmente empezamos a morir... ...cuando no nos necesitan... ¿no? Hay, ...cuentan una historia de un... ...no me acuerdo el nombre... ...de un médico japonés... ...que practicaba un, un arte curativo... ...tradicional... ...que es el Seitai... ...y bueno, era un virtuoso... ...que diagnosticaba a la gente... ...solo por el ruido que hacían... vivía eh, o sea, to, eh, ...pasaba consulta en un primero... Y bueno eran pisos de madera y así y solo por el ruido que hacía la gente al subir las escaleras ya les diagnosticaba después les hacía preguntas y tal les miraba pero pero ya con eso ya ya era suficiente no y, y este hombre le, le pusieron una una mujer que estaba ya muy muy enferma y tal que se estaba muriendo tenía un cáncer terminal y él vio pues que no podía hacer nada por ella, pero como se había quedado huérfano un, un niño, un niño pequeño de menos de un año, de unos meses, se lo pusieron a, al cuidado de esta señora, ¿no? Y dijeron, "Pero hombre, pero tú estás pirado, ¿no? O sea, si apenas puede cuidarse ella misma, ¿cómo va a cuidar al niño?" Y dice, "Bueno, pues cuando vea que el niño necesita algo, que llame, ¿no?" Entonces cada vez la señora llamaba menos por, por para sí llamaba cada vez más para el niño, ¿no? El niño necesita agua, el niño necesita que le arropen... ...o ne necesita que le cambien y así, ¿no? Y poco a poco, como nadie lo hacía eh, a su gusto... ...pues poco a poco ella, con las pocas fuerzas que tenía... ...pues se fue, se, se iba levantando y le iba cuidando al niño y tal... Y, ...y así hasta que el cáncer remitió y se curó... ...porque es que la capacidad del ser humano para autocurarse... ...es, es increíble... Y curiosamente el cáncer se le volvió a reproducir y se murió de él cuando el crío se marchó y se independizó. O sea, es, es curioso porque muchas veces lo que más nos anima a vivir es sentirnos útiles, sentirnos necesarios, sentirnos que, que para alguien, aunque solo sea para una persona, somos somos importantes. Bueno, y vamos a volver otra vez con el tema, ponme algo de fondo, ponme don't give it, así bajito... Y vamos a volver con el tema, bueno, el tema de hoy es el auge del fascismo en, en Europa, en concreto, pues los casos más sangrantes, más más graves, pues se están dando en, en Grecia con Nuevo Amanecer, en Hungría con el movimiento Hobbit, sí, Hobbit, no no Hobbit, no Hobbit del de, de Señor de los Anillos o de la película de esta hora, ahora tan famosa, la de la del Hobbit, no, Hobbit. O sea, J-O-B-B-I-K Hobbit Que al parecer debe ser como Somos los mejores Digo, cago en la leche Digo, si vosotros sois los mejores ¿Cómo seréis los ¿Cómo serán los peores? Como el alcalde Como el mejor alcalde del mundo O sea, en plan O sea, si este es el mejor Apaga vámonos Pero bueno eh, Claro, pues esto es del mundo de Hobbit que, que la verdad es que los ves Y te sientes como transportado, o sea, a los años 30 con la gente de la SA, la gente de las camisas negras, o sea, eh, pues toda esa parafernalia, toda esa estética paramilitar, ese, es no sé, esos desfiles, esas cosas. De hecho, bueno, pues hace poco unas 5.000 personas, que claro, puedes decir 5.000 son pocos, sí, claro, pero 5.000 entrenados y sobre todo armados te la pueden liar muy gorda, ¿no? eh 5000 personas desfilaron, más que más que manifestarse, desfilaron por Atenas, así con estética paramilitar, en plan, en plan esto, a ritmo de, de tambores, ¿no? Con estos con los de colos de nuevo al amanecer, qué otros otros que Dios guarde. Y bueno, y ya de, de los países bálticos, pues casi mejor ni hablar porque porque un un español pues estuvo preso simplemente por arrancar, no sé si llegó a quemar me parece que simplemente arrancó una bandera, quitó una bandera y le metieron en la cárcel. O sea, tiene tela, tiene la cosa, ¿no? Y claro, el, el tema el tema es que si la izquierda, llámese, aunque sea socialdemocracia, aunque sea la izquierda reformista, si, si la izquierda no da una respuesta Eh, digamos a, a todo a todo lo que está cayendo ¿no? a, a todo este desamparo a toda esta a toda esta indignación a, a, o sea la gente se está quedando en la calle entonces seguro que van a venir personas interesadas que les van a ofrecer una solución fácil y la solución fácil es buscar a un chivo expiatorio como pueden ser los gitanos como pueden ser los turcos en grecia como fueron y Y todavía los rusos en los países bálticos es decir se busca un chivo expiatorio como sus buscaron los alemanes a los a los judíos y bueno pues eh, leña y, y claro y ahora ahora yo ya he oído algunas críticas que, que dicen no los los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo no no no espera espera párate ahí o sea los emigrantes vienen a buscarse la vida o sea, si si hay, si hacen trabajos que, que, digamos, la gente no estaba dispuesta a hacer, o sea, si es que todavía hay gente... O sea, ahora, ahora por ejemplo, hay personas que, que están metiéndose al ejército, porque antes nadie quería meterse al ejército. Entonces, claro, te encontrabas que en el ejército estaba lleno, pues yo qué sé, de marroquíes, de... Mmm, ...de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos... ...entonces claro, digo, joven, menos mal... ...que no vamos a entrar en guerra... Con, ...con Colombia, con Ecuador o con Perú... ...o sea, porque si no... ...pero pero bueno, hombre, yo... ...vaya por delante de que yo preferiría... ...y bueno, y no solo yo, sino Verdiña... ...como programa, la línea editorial... ...que no hubiese ejércitos, ¿no? Eh, todo esto venía a que si la izquierda... ...si no se da una solución... Siempre va a venir gente. A veces yo casi casi a los de Nuevo Amanecer o a los del movimiento Hobic les les agradezco entre comillas que se les vea el plumero. Porque eso son fachas y lo y lo dicen, ¿no? Y tienen una estética paramilitar y cuando y cuando entra su líder les obligan a levantarse a los periodistas y el periodista que no se levanten les expulsan de de malos modos, que yo lo que no entiendo es en cuanto lo expulsan ese periodista, cómo no cogen los otros y se van. O sea, que, que hay que acordarse ni en Moller. O sea, primero vinieron a los comunistas y yo no hice nada porque no era comunista. O sea, primero han echado a este periodista porque no se ha levantado y, y después te van a echar a ti porque igual haces una pregunta incómoda o, o haces una pregunta o un comentario incómodo y después a la calle pues te pegan una paliza. Entonces tú lo que tienes que hacer es ah, bueno, han echado a este. No, tranquilo, ¿eh? ...que aquí se va a quedar la rueda de prensa vacía... ...y te vas a enterar tú de lo que es echar a un periodista... ...o sea, es que es como las famosas ruedas de prensa... ...en las que comparece Rajoy... ...y es que era demencial... ...o sea, Rajoy está en una rueda de prensa... ...y en la sala no hay ningún periodista... ...y todos los periodistas le ven ante un ante un monitor... ...o sea, es que encima... ...delante del monitor, no sé si, si fue casualidad o qué... ...había un atril... O sea, el atril lo habían puesto delante del monitor, ¿no? Es que era terrible. Bueno, eh Unai nos va a poner un poco de, de música, ¿qué nos vas a poner? Sí, un poco de un poco de música clásica, ¿no? Vale, pues pues un poco de Bach porque de vez en cuando pues hay que hay que poner algo que no sea punk porque ya a veces la gente me dice, "Jola, y hola, es que todo es punk." No, bueno, de vez en cuando Como decía la famosa jotilla, que no solo echamos fun, que a veces también da jazz y unos programas mágicos con los que vais a flipar, con los que vais a flipar, con los que vais a reír, si tenéis alguna historia la podemos emitir, ran, ran, ran, ran. Esta era una obra que ahora nos dirá una y lo que es, pero esta era una obra yo la me ha sonado muy conocida, no soy muy experto en, en música barroca, no soy muy experto en Bach, pero me suena que siempre que en una película, una de las protagonistas está ensayando el chelo. Toca en concreto esta esta pieza, o sea, yo creo que es como, no sé si sabéis que en un montón de películas y series, para no pagar derechos de autor, utilizan siempre el mismo periódico. Pues yo creo que, que con esto debe ser parecido, ¿no? Porque en aquella época, con Bach y con aquella época, digamos, no había derechos de autor, entonces ahora deciden tocar una algo de música más moderna o así, pues igual, igual tienen que pagar derechos de autor, ¿no? Bueno, eh, hoy me decía un amigo que hoy el programa es bastante movido, ¿no? Porque han pasado como muchas cosas muy relacionadas con la, con la igualdad. Por un lado está Ada Colau, la representante de Stop Desahucios, que en una comparecencia en el Congreso, harta, como no podía ser de otra manera, llamó a los a los banqueros criminales, ¿no? Y todo el mundo se lo afeó. No, no les puedes llamar criminales. O sea, a ver, que yo me enteré no. que yo me entere, eh, ellos pueden dejar a la gente en la puta calle, o sea, ellos te pueden quitar el piso y puedes seguir teniendo eh, el montante de la deuda, o sea, a ver, señores, tú eres el que has dicho que valía tanto dinero, si después no consigues sacarlo, pues mira, te jodes, has hecho un mal cálculo, o sea, pero, pero cómo puede ser esto de que la gente pierda el piso y siga debiendo, o sea, dación en pago ya, Dación en pago ya y dación en pago retroactiva. Pero claro, si eso lo hacen los bancos, bueno, pues está bien o, o no pasa nada. Pero si alguien les llama criminales, no, no sé qué, no sé cuál, esto y lo otro. Eso ya es una violencia inaudita, ¿no? O sea, yo he visto una situación de violencia cuando ellos han, eh, han, eh, iba a decir recaudado, no, eh, ¿cómo se dice? Han recogido han conseguido 1.400.000 firmas para hacer una, una iniciativa legislativa popular y los otros que tienen mayoría en el Congreso eh, o sea, es que ni siquiera les recogían el sobre les daban la espalda o sea, eran unas imágenes de una mezquindad tal que a un político, a un representante del pueblo ellos, ellos dicen que son representantes del pueblo dar la espalda a un millón cuatrocientas mil personas, o sea, al que lleva el sobre con lo que han pedido un millón cuatrocientas, más, un millón cuatrocientas mil largos. O sea, es que es, es de una desvergüenza increíble. O sea, esa persona, o sea, es que, claro, a uno le entra la rabia, le entra así una rabia por por abajo y digo, joder, es que si yo tengo una piedra, digo, le, le doy en la cabeza, ¿verdad? O sea, la otra demasiada demasiado Cortés fue que no le insultó, o sea, porque porque mínimamente le tenía que haber dicho, "Oye, tú, sordo o imbécil, o sea, por lo menos date la vuelta, por lo menos coge el sobre, aunque luego coge este sobre, que los otros bien bien les has cogido aunque luego con con lo que hay dentro te te limpies el culo, pero es que es tan tan estéticamente feo que les hay que le hayan dado la espalda, pero es que por otro lado Aquí viene lo bueno. O sea, es que es que esto, esto es ya para mear y no echar gota. O sea, hoy mismo se eh, hace una, se tramita una iniciativa legislativa popular, otra ILP, esta también ellos han conseguido, con dinero se consigue todo, ¿eh? con dinero se consigue todo. O tienes entusiasmo y tienes gente dispuesta a dar el callo, o tienes gente que ahora mismo les pagas y, y te lo consiguen. Entonces han conseguido firmas para eh, eh, decidir que los toros, la tauromafia, eh, la tortura de, de coger a un bello animal, a un animal pacífico, a un herbívoro, porque claro, si, si tienes cojones torea un, a un depredador, torea un, a un león o a un tigre, a ver si, a ver si tienes cojones. Bueno, cogen a un herbívoro, lo, lo machacan, o sea, porque el toro cuando entra en la plaza entra bastante bastante machacadito ya. Y claro, y después ya pues es un juego de niños, a ver, que, que todos sabemos un poco cómo va el tema y si no os lo cuento yo, o sea, un toro es un mercancías, mucha fuerza pero no se puede salir de las vías es como si yo me pongo al audio un mercancías con, un, con una muleta y cuando pasa el mercancías hago ¡eh! ¡mercancías! ¡eh! ¡mercancías! y todo el mundo se pone a aplaudir, no, no, o sea, que yo estoy fuera de las vías, o sea, que, que me pilla a mí el tren es un accidente, no no es una cuestión de esto, es un accidente vale, entonces por un lado, rechazan la ILP de stop de desahucios, además Tela, ¿eh? Telita con la razón con la que la han rechazado. Dice, no, no, es que ya se está tramitando otra. Bueno, pues, pues ¿qué? Pues, pues, eh, añade por lo menos las propuestas como a la tramitación, o sea, a, eh, propuestas a la totalidad, o sea, es que, es que no tiene sentido decir, no, como ya estamos haciendo otra, no vamos a hacer esa. Pero escucha, al, escucha al pueblo, o sea, escucha al pueblo. Es que mira, si no les escuchas por las buenas... ¿qué es lo que estáis haciendo? que están yendo por las buenas que están yendo con sobres y no les estéis escuchando pues lo siguiente que va a ser es que van a ir con piedras y palos lo siguiente que van a, ir, van a ir y claro, y entonces diréis no, por Dios, violencia no pero si es que vosotros estáis provocando la violencia o sea, el que hace la protesta pacífica imposible hace la protesta violenta inevitable o sea, es que eso ha sido siempre claro, claro el problema el peligro y por eso por eso el programa de hoy es que mucha gente están cogiendo esa indignación están cogiendo esa rabia y están sirviéndose de ella y, y como digo pues eh, los casos de, de amanecer dorado del movimiento hobbi de, de los de los eh, estos de los países eh, cómo se llaman los eh, eso de los países bálticos pues digamos que se les ve venir, o sea, les ves desde lejos que son fachas, ¿no? Pero aquí hay gente, pues yo qué sé, no no quiero dar muchos nombres, pero todos conocemos a Esperanza, a Ana, a Rosita, o sea, todos les conocemos, y claro, te viene Rosita y te dice, no soy de izquierdas ni soy de derechas, digo, hombre, tienes tienes razón a, a medias no eres de izquierdas pero claro es que ¿cómo como me puede decir alguien diciendo lo que dice que no es de derechas o sea bueno me, me llaman voy a voy a poner un poco de música bueno esto era una llamada no no era por el tema del, del programa pero bueno aprovecho ya que ...ya que últimamente no solemos hacer mucha agenda... ...aprovecho para hacer un poco de agenda... ...el día 23 de febrero... ...el aniversario de, de la famosa... ...mira... Eh, lo, ...lo consigo enlazar con el tema de hoy... El, ...la intentona golpista de, de Tejero... ...de Tejero, Milán, armada ...bueno... La, ...la payasada, la patochada... ...porque el coronel Martínez inglés sostiene... ...y yo estoy de acuerdo que no puede ser que haya un golpe de estado que lo haga el, el mejor amigo y, y tutor y ex jefe de la casa real el, el otro el general más monárquico y más y más beneficiado por por su majestad suya de él nomía el, el rey y, y, un, y un, un indocumentado un, un tío que, que lo único que había hecho pues es pues, sumarse o sea apuntarse a un bombardeo no entonces hay quien dice que, que todo esto lo prepara lo prepara el rey clarísimamente o sea y bueno y esto se sabrá se sabrá pero cuando ocurra como se suele hablar del, del hecho del hecho biológico inevitable ¿no? y, y cada vez más cercano ¿no? a lo que bueno digo que el 23 de febrero de eh, 2013 eh, en la Igoechea taberna aquí en irala en la calle medina de pomar número 9 a las 9 de la noche Eh, hay noche balcánico-eslava balcano-eslava bueno, total, que vienen tres tres músicos muy buenos tres músicos que suelen tocar por la calle pero que son unos virtuosos son unos verdaderos virtuosos y, y van a hacer un recorrido por todo lo que es la música balcánica y la música eslava pues desde pues gitanos eh, eh, búlgaros, rumanos eh, macedonios ucranianos o sea un poco todo lo que es el folk el folk balcánico y, y eslavo y también gitano no porque hay cosas que son más tipo pues yo que sé serbias y otras son más gitanos serbias bueno cosas así Y ya sabéis, el día 23 de febrero en la Egoechea Taberna, calle Medina de Pomar, a las 9. Y también tenía, tenía, otra agenda, tenía otra agenda que me han dicho que hay una concentración por el chico este de, de Basauri, una de Stop Desahucios. Bueno, un día tenemos que hacer un programa en contra de los desahucios. El programa de la semana que viene vamos a intentar hacerlo del tema de la salud, de, del acceso a la salud. Porque claro, si, si te paras a pensarlo, eh, parece como que todos los derechos humanos son iguales. Pero pero hay un derecho, que es ese derecho a la vida, que si, si te matan pues ya no puedes disfrutar de los demás. O sea, no te sirve de nada tener un, yo qué sé, derecho a la educación, si, si ya te han matado, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho a la vida y el derecho al, a la salud, el derecho al acceso a, a un sistema de salud, o sea, es que es, es un previo, es, es un básico, ¿no? Y bueno, es que es que se están están tirando pero andanadas, o sea, cargas de profundidad contra lo que son los pilares del Estado del bienestar, o sea, contra la educación, contra la salud, contra las pensiones. O sea, es que es que estoy pensando qué qué nos va a quedar si si cuando lo me, cuando lo ves en su conjunto, entiendo el auge de de los movimientos de los movimientos fascistas, porque claro, el, el fascismo se basa en, en la rabia, o sea, lo, lo malo del fascismo es que eh, la dirige contra contra la persona equivocada, o sea, es como si alguien te está haciendo daño, alguien te está robando y tú vas contra, contra una tercera persona y además contra una tercera persona que le interesa que tú vayas al que te está robando. Entonces, o sea, si es que les estáis haciendo el juego a los que decís combatir... Porque, claro, eh, normalmente los, los fascistas suelen ser bastante solidarios, ¿no? O sea, el, el Frente Nacional Francés, los de Le Pen y todo esto, bueno, ahora la hija... O sea, tiene un programa social muy avanzado. Claro, la cuestión es que dice, solo para franceses. Digo, no, no, o sea, sigue más allá. O sea, tiene un programa social avanzado para todo el mundo... O sea, si, si es bueno para los franceses, ¿por qué no para los de, para los demás? O sea, es que hay que hay que decir, no, los emigrantes nos están nos están provocando la crisis, o sea, vamos a ver. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos tranquilamente, seriamente, sin intentar convencer a la otra persona, simplemente a mostrar los hechos. A ver, ¿cuántos emigrantes han venido? ¿Cuánto dinero han dejado en impuestos? ¿Cuánto dinero han dejado en impuestos indirectos? Porque, claro, cada vez que nosotros estamos comprando una cosa, cualquier cosa, estamos pagando IVA. O sea, cada vez que estamos pagando comprando alcohol o gasolina, estamos pagando un montón de impuestos. Eso también hay que contarlo. No, no, se, se llevan el dinero a su país. A ver, pero tú sabes lo que paga el dinero el dinero pequeño que envían así a través de yo que sé western union nonría o sea paga ¿eh? paga paga sus buenas comisiones lo que no paga por ejemplo el grande los grandes capitales los hedge fans que se mueven libremente y, y eso sí que hacen daño y eso ni siquiera pagan una mínima tasa tobin que fíjate la tasa tobin ni siquiera sería para sacar beneficios sería para controlar el los, los flujos de capital, porque ahora mismo son unos flujos absolutamente opacos. O sea, son más opacos que el de que el de Jordi Pujol Ferrusola, que se iba así con la con la novia y bueno, y si no llega a ser porque se peleó con la novia, pues pues ni nos enteramos, o sea, sí se va con la novia ahí con sus maletines llenos de dinero a Andorra y ala, venga. Y después ellos son los más catalanes, o sea, vamos a ver, eh Eh, su partido Convergencia Unión está intervenido, o sea, está eh, tienen algunas sedes. Vamos, es que yo me gustaría ver un desahucio de sede política, o sea, me gustaría ver eh, con todas las deudas que tienen los partidos políticos en vez de condonárselas que fuesen y les y les echasen ojo. Estaría bien ver un desahucio en Génova o ver un desahucio en Ferraz, no no sé dónde estará la ...la sede convergente Convergential Junior... ...pero vamos, me, me encantaría ver al, al más ...sacándole los mozos... ...por por una vez que, que sepan... ...que sepan lo que es, ¿no? O sea, bueno, vamos a poner un poco de música... ...por cierto, insisto... ...si queréis llamar... ...944-217-060... Eh, ...soluciones... ...que no pasen... ...por el huevo de la... ...de la serpiente, que no pasen... ...por la solución fácil entre comillas de buscar un chivo expiatorio, digamos, o sea, soluciones reales, soluciones verdaderas, no no la solución de, de, de la señorita Pepis, la solución de yo qué sé, no sé cómo cómo llamarla. O sea, la solución de de mercadillo de los chinos de que nos que nos traen los los neonazis. Ponnos ponnos algo Esto era Shock the Monkey, déjamelo bajito, que me gusta que me gusta tenerlo de fondo, de Peter Gabriel, ¿no? Pero esto ya era cuando ya dejó Génesis o todavía... ¿Eh? El 82. O sea, ya, ya había dejado Génesis. Bueno, eh, me entero a través de Internet que ahí están circulando unas listas de, de emails, de tanto del Partido Popular como del PSOE, que empiezan juan.abaz@congreso.es. A partir de ahí todos son pues el eh, mismo @congreso.es. juan.al alvendea.celia.albertoportavoz.gpp eh a ver qué más. José María Alonso Ruiz todo todo junto hotmail.com. ¿Cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser que un que un diputado tenga un hotmail. Esto no puede ser. Yo creo que será congreso... Todos los demás son congreso.es. Cayetana.alvarez, congreso.es, teadorones... Bueno. Eh, ¿Por qué os comentaba esto? Eh, hubo una una acción que se escribían, se mandaban emails a los diputados y les llegaron bastantes. Les llegaron una media de mil o así a cada uno. Y se pensaba pues que estaría ahí un becario borrándoles y tal, filtrándoles, pero resulta que como son tan viejos y todos tenían un iPhone, pues todos les llegaban al iPhone y se les, se les bloqueaba. Y de hecho el famoso Correa, me parece que es se... Sí, Correa, el que le pillaron en Pamplona. ¿Cómo se llamaba ese? Bueno, pues es el que le pillaron en el Pamplona se quejó y la gente que había hecho la campaña se quejó porque dijo, "Jo, es que por vuestro derecho a comunicaros con los políticos, a mí me quitáis mi derecho a tener, porque se le había agotado la batería o yo que sé." Y se le mandó un recargador de un recargador del iPhone manual, dando dándole a la manivela, ¿no? Riendo riéndonos tela a la cara y, y el otro pues pues ni, ni lo ni la captó, ¿no? es muy curioso porque Ocurren todas las huelgas y ocurren en todos los sitios, ¿no? O sea, de repente alguien hace huelga porque, porque está ya, vamos, que no puede más y salen, por ejemplo, pues el otro día en Sevilla salía una señora echando unos cartones y quejándose yo en la leche, puedes tener esos cartones en casa, esos cartones no dan olor, o, o puedes tener, o sea, puedes aguantar, puedes ser un poco más solidaria con la gente que, que está haciendo huelga de las basuras, pero no, no, todos se quejaban. Y mira, y hace poco me decía un amigo, dice, ojo, es que esto es la hostia, o sea, está viendo un ERE terrible, o sea, uno de los más duros, contra la gente de Iberia, o sea, prácticamente Iberia no no es que se la están vendiendo, se la están regalando a British Airways. British Airways va a hacer un ERE terrible y ya están empezando, misma estrategia que hicieron con los, con los controladores aéreos, a criminalizarlos. A decir, wow, es que cobraban, es que tal, es que esto, es que el otro. Y bueno, ¿y, y qué pasa? ¿Que a la gente privilegiada hay que maltratarle? Bueno, pues vamos a empezar con los diputados. O sea, vamos a empezar con los diputados. Y claro, y el tema es que ya ha salido el gobierno que cuando los desahucios no tiene ninguna prisa. Pero ya como como los de Iberia anuncian paros y huelgas, dice no, no, dice el ejército saldrá a garantizar el derecho de los españoles a, su, a la movilidad. Me cago en la madre que os parió. O sea, me cago en la madre que os parió porque puestos a garantizar un derecho mejor garantizar el derecho a la vivienda abriendo los cuarteles. Ahora que no hay mili, tenés ahí un montón de un montón de sitios libres, un montón de camas libres, mira, incluso se pueden hacer cuarteles mixtos buen hacer el cuartel de solo chicos el, el, o sea el dormitorio de solo chicos el dormitorio de solo chicas y el y el visto y ya está y verás que verás qué divertido o sea to, todos vamos a querer ser desahuciados si después vamos a tener plaza en uno de esos en uno de esos cuarteles o sea no me jodas es que o sea a qué nivel de insolidaridad hemos llegado ...que cuando hay huelga de basuras... ...yo quiero sa sacar la basura a la calle... ...y criticar a los a los basureros... ...pero, pero, pero ¿qué es esto? ...o sea, ¿qué es esto? ...es que claro, el, el problema... ...el problema es que sociológicamente... ...ya somos fachas... ...o sea, no me extraña... ...que partidos como... ...como Amanecer Dorado... ...o como el movimiento Hobbit... ...suban, porque nacen de un caldo de cultivo... ...que yo veo que la sociedad está madura... ...porque en vez de ver en vez de identificar al verdadero culpable se meten contra los pobres basureros, o sea, pero, pero, pero es que es que es es quieres un sinvergüenza, o sea, si si te quejas de cómo está la ciudad y no te quejas de de que les están quitando un 3% y que les están subiendo en las horas de trabajo, o sea, eres un sinvergüenza, eres un puto sinvergüenza y si además pudiendo tener esos cartones en tu casa que no dan olor o sea vamos a vamos a ser sincero la basura que da olor es muy poca la basura que da olor es muy poca o sea si tú teniendo en cuenta que está de que estáis en huelga dice bueno vale hay servicios mínimos yo voy a procurar ayudar a los servicios mínimos tirando menos basura voy a ayudar a los a los trabajadores sumándome a sus reivindicaciones y no, no quejándome, bueno, no solo no quejándome, sino yendo a, a las manifestaciones y, y es que, pero, pero es que es que a dónde vamos a llegar. Bueno, parece que tenemos una llamada al 944-217-060 y venga, adelante, estás en, estás en directo, cuéntanos. Baja un poco la, baja un poco la música, baja un poco la música o si no quítala del todo. Adelante, adelante, estás en directo. Hola, buenas tardes Buenas tardes Arrocha el león Arrocha el león Oye, yo quería hablar un momento, si puedo, aunque es un tema complejo Del tema de, de, de los fascistas eh, griegos en concreto Sí, de, ama de amanecer en... dorado De amanecer dorado De amanecer dorado, efectivamente sí. Vamos a ver, por lo que yo sé, por lo que yo te tengo entendido Hay que tomar buena nota de lo que está pasando Y es que están creciendo como la espuma Eso es ¿A cuenta de qué? ...a cuenta de que en principio están ejerciendo una solidaridad real con la gente... ...es decir, Amanecer Dorado, aparte de tener ideología totalmente nazi que la tiene... ...y aparte de tener unos objetivos perversos que los tiene... ...sus actuaciones prácticas son eminentemente solidarias... ...la gente de Amanecer Dorado empezó poniendo sus pequeños dineros y ayudas... ...buscando ropa, buscando comida para la gente... ...y cuando eran pocos, porque ahora han crecido como la espuma... ...incluso los empresarios les ayudan y les llevan comida... ...como los bancos de alimentos que hay en otras partes... ...que están ocurriendo así en Grecia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos atienden las necesidades de alimentación, de medicinas... ...de ropa, de apoyo de un montón de gente. Claro, un montón de gente que ellos dicen, solo para griegos en ese caso, como aquí se podría decir solo para españoles porque tienen esa particularidad, pero fíjate que lo, o, o quiero des, eh, hacer enfatizar en que están ejerciendo una solidaridad, una solidaridad y un trabajo real que otros no ejercen. ¿eh? Y esto eso claro, les lleva a, a vender ideología y a ganar adeptos y a crecer muchísimo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, hace jamás en gaza Jamás, eh, lo que pasa es que ya lo tiene tan ejercitado que jamás. Estipular incluso ya de, de auténticos, eh, vamos, de servicios totales, incluso de, de atención médica, de hospitales y de un montón de cosas. Y en este caso es por un fundamentalismo religioso. ¿Qué es lo que ocurre en este país con la realidad religiosa? que es este, en este país ya hemos estado sí, español sí, lo sí. que sea con la realidad que, que, que, que está a la que se está llegando con la crisis, que la gente tiene que, que suicidarse como este chico que decías de Osauri. Que me hubiera gustado entrar en ese tema, pero porque es una injusticia total, pero ya lo ha desarrollado todo en parte, pero qué este en concreto? ¿Qué es lo que pasa? Que nadie atiende Quien atiende allí en Irala, hay un centro fundamental de atención de los de Bilbao, los franciscanos, que dan comida. En el otro sitio está Caritas. Por el otro sitio siempre aparece la iglesia. perdón un momento, que ¿Sí? Bebo agua, así que es que me sí. se me seca la boca, y mm, por los nervios de intervenir en la Irola, sí. en este momento. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando desde aquí, de donde llamo desde el Mediterráneo? Aquí, fíjate, lo que lo que he oído por acá son asociaciones que se llaman así, fíjate. Una es la Virgen del Perpetuo Socorro, otra se llama Virgen de la Caridad y otra de las que he oído se llama Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Quiénes son los que están atendiendo las necesidades reales de la gente? De nuevo, la Iglesia, con sus viejos conceptos de limosna, de caridad, de ayuda de lo que nos sobra. Sí. En una palabra, en una palabra asistencialismo. Asistencialismo, pero ¿qué ocurre no sé con es. el asistencialismo? Que se está olvidando lo fundamental, que es lo que están haciendo los de Stop Desahucios, que son los únicos que lo están haciendo bien, diciendo es un derecho lo de la vivienda. Fíjate, es que la intelectualidad y la gente progre aquí en el, en, digo, en, en el Estado en esto resulta que está encuadrada en ONGs Y en todo esto, atendiendo necesidades reales de África, de Asia o de América Latina o de donde sea. No están atendiendo aquí. Es una gestión muy buena la que se hace, pues que te diré yo, tiene el Sáhara, en no sé dónde, en tantos sitios que es necesario, incluso en Palestina y en Gaza pero no se está atendiendo aquí la gente intelectual no está atendiendo la gente digamos de izquierda la gente que no es religiosa la gente que lo hace por ciudadanía y por solidaridad no caridad, no limosna, no hace. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el fallo? Que no se reclamando al Estado que tenga oficinas para atender estas necesidades de alimentos, de medicinas, de ropa, de apoyo, para que nadie se tenga que tirar por la ventana. El Estado es el responsable, porque el Estado tiene que cuidar la gente que no tiene eh, ya para elementos para sobrevivir. Y es que nos hemos olvidado que el trabajo no es un bien que se tiene que tener. El trabajo es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano. Y la vivienda, una vivienda digna, es otro derecho fundamental. Se nos están olvidando hasta los derechos fundamentales. Y en este país tenemos una laguna muy grande. Ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie, ni siquiera las ONGs, reclaman esos Las ONGs trabajan en otros continentes y se olvidan de su país. Por eso los fascistas que están poniendo el país, aunque le llamen luego patria y se desmadre con el nacionalismo ferril que tienen, están tocando una vena que le resulta y es le resultó una mina y es una contradicción que todos los demás tenemos enfrente para abordar tenemos que reclamar que la gente tiene necesidad que se le atienda este señor que se ha suicidado se, la responsabilidad es del estado es de los políticos del rey de las instituciones de todos por qué? ¿Por qué no se puede permitir que un ciudadano se ponga en estas circunstancias de tener que matarse porque no puede solucionar su vida? Bueno, Perdona, no solo, sí, sí, gracias, gr muchas gracias. Termino, gracias, muchas gracias a vosotros. No solo, no solo un, una persona de Basauri, sino que me entero ahora, había oído de una pareja que volvieron de vacaciones y le recibió eh, una carta de aviso de desahucio y una pareja de jubilados se suicida tras recibir el aviso de desahucio. Al parecer volvieron de vacaciones, recibieron el aviso de desahucio y se y se suicidaron. Un matrimonio de jubilados. Eh, se ha quitado la vida en su vivienda de cascatalá en el municipio mallorquín de Calviá después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, según han dejado escrito en, en una carta. Eh, tenían 68 y 67 años. Parece, eh, parece que cuando... ...que cuando se matan los viejos parece que hay gente que dice... ...bueno va, pero pero ya tenían la vida vivida, ¿no? No, vamos a ver, cuando se muere una persona se muere un mundo... ...eso lo decían en, en la lista de Schindler, eso es un, un dicho del, del Talmud creo... Y, ...y es que estamos perdiendo, estamos perdiendo gran cantidad de experiencias... ...gente que nos podrían contar cosas, primero no les estamos escuchando... Y, y segundo les estamos como como arrinconando y, y les estamos obligando porque hago claro, porque ya ya estamos como dando el mensaje de que lo único que vale es lo joven lo, lo importante el trabajo no fijaros que 68 y 67 que es la edad a la que prácticamente ya van a van a tener que jubilar la gente no porque al final el sistema lo que quiere es que no haya jubilados el sistema lo que quiere es que la gente se muera trabajando y a ser posible lo, lo más mayor, es decir, habiendo cotizado para que ellos tengan sus buenos sobres y sus buenos sus buenos dineros en negro, y, y después, pues cuando ya tengas que cobrar tu jubilación, pues mira, muérete tranquilamente. Yo te digo la verdad, o sea, yo a veces soy conspiranoico, pero a veces había un, un accidente en un viaje del inserso y había una señora que decía, iros, iros, y decía que esto del inserso estaba organizado para que hubiese accidentes y y, y que, bueno, que, y que la gente se... pagar menos pensiones, ¿no? Bueno, gracias por, por la intervención, Paco, y, y la verdad es que no no sé qué decir porque yo yo creo que, que hay que hacer algo. O sea, yo creo que son demasiados, o sea, eran demasiados ayer cuando no estaban estos tres, Son demasiados. Ya, ya. Es, esto es como cuando de pequeños decíamos, eh, pues eh, tú eres tonto infinito. Y decíamos, si tú eres tonto infinito más uno. Y dice, no se puede, porque infinito más uno es infinito. O sea, es como ayer ya era absolutamente demasiado y hoy es absolutamente demasiado más tres. Entonces ya, ya no sé qué es lo que hace falta para que para que esta gente ponga solución o, o bueno igual igual tenemos que echarles o sea igual tiene que haber algo en plan islandia de salir a la calle un día otro día de de, de salir pero pero dispuestos a cobrar ¿eh? o sea y yo el primero no no voy a decir como aquel como aquel que decía frívolamente aquí necesitamos mártir. No, no, igual, igual soy yo el que tengo que salir bien forrado de periódicos y dispuesto a cobrar ya que me ya que me detengan, o sea, a mí el primero. Y, y venga, y cortar el tráfico y un día y otro día y hoy me meditan a mí, mañana te detienen a ti. Ponen multas, somos somos insolventes y pim pam, pim pam, o sea, es que es que yo lo estoy viendo como si esto fuese un muro ya que hay que empezar a dar y a dar y a dar y, y bueno, pues pues alguna vez nos pillaremos las manos dándole al muro, pero pero entre todos pues alguna vez caer el muro. Vamos a poner un poco de un poco de música, algo así cañero para darle a Ah, sí, para darle Beatles. Sí, venga, al muro, leña al muro. Hasta que caiga. Here I stand head in hand Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feeling a foot small Everywhere people step Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey you got to hide y'all away Hey away. La verdad es que con esta con esta rabia, con esta cosa se pasa el tiempo en un volado. Y os emplazo para el próximo martes a las 6 en el que hablaremos de, del derecho. Hay que decirlo, como dice Paco, muy bien, mucha razón, del derecho al acceso a la sanidad, que es un previo. La vida y la sanidad es un previo porque porque no puede haber otra cosa, no puede haber educación, no puede haber vivienda, no puede haber no puede haber nada. Si, si estás en el hospital muriéndote o estás en el cementerio ya muerto. Así que hasta el próximo martes y no caigáis en la trampa. Hay que unirse, hay que hacer frente, pero con propuestas verdaderas, con propuestas solidarias, sin olvidar de que todos y todas, absolutamente todos y todas, también los de otras razas, también los de otros países, estamos en el mismo barco somos iguales verdín y cara